Eh, máximo, contanos, a ver,、eh, mandaron a prisión a un joven por violar cinco veces las restricciones de la pandemia. Sí,、eh, eso fue、eh, el día viernes, se hizo una audiencia el día viernes pasado ante el juez de control, el doctor Daniel Rally, donde se formalizaron las investigaciones y, y se logró una, un acuerdo de juicio abreviado, a ver, desde el lado de la fiscalía, pruebas que teníamos eran contundentes, ustedes saben, en, hay investigaciones en las cuales、eh, la prueba es más elocuente que en otras, en estas eran situaciones de flagrancia que había detectado la policía en un corto plazo y en función de eso se,、eh, se arribó a una, una sentencia condenatoria de efectivo cumplimiento, que creo que eso es el, el detalle Más importante teniendo en cuenta que no había otros delitos vinculados como en otros casos, sino que eran todos、eh, por violar la cuarentena, como ustedes dicen, y para que se entienda.、Mm. Eh, ¿No es exagerado mandar a, a prisión a alguien así por, por esta clase de, de.? Yo creo que no, creo que hay que analizar cada caso en concreto y en contexto.、Eh, creo que es momento de, de contextualizar si, si, si en algún otro momento. Eh, no lo hicimos o alguien no, no lo hizo, más que nunca la situación es grave y uno debe, de, por lo menos desde este lugar tenemos la responsabilidad de pensar、eh, y de asumir que atrás de estas conductas que pueden desde algún sector o de alguna manera pueden tener una mirada más liviana, lo cierto es que provocan lo que provocan y eso yo creo que no tengo que extenderme al respecto.、Eh, viendo los números de, de contagios y de desenlaces fatales que tenemos a diario en nuestra provincia. ¿Sí? Eh, entonces, a, a mi criterio, más allá de que el tipo p e n a l quizás、eh, no es grave en cuanto a, a la, al monto punitivo, y también es verdad, y yo aprovecho esto a decirlo, que hay una, una, una posibilidad de tener salidas alternativas siempre que eviten una prisión, sobre todo en casos que no tienen una pena tan elevada como este, pero el dato de color o el dato significativo es que esta es una persona que cada vez que infringió las normativas provinciales que tenían este objetivo de cuidar la salud de los pampeanos y pampeanas,、eh, hizo caso omiso, fue sometido a proceso, tuvo la posibilidad de acceder a, a la defensa técnica, es decir, sabía con precisión lo que estaba afrontando y que、eh, las conductas que estaba desarrollando eran contrarias a derecho. Y creo que si hablamos de cinco casos en poco tiempo, todos donde tuvo sometimiento a proceso,、eh, bueno, este, también hay que tener en cuenta esto, s i llega a una prisión de efectivo cumplimiento porque nosotros consideramos que、eh, someterlo a una regla de conducta, es decir, a una caución de tipo juratoria, en, hay casos en los que funciona y casos en los que no. Hay muchas personas que ante un primer delito asumen una regla de conducta dentro de las cuales es no cometer nuevos ilícitos, es decir, la conducta no deseada、eh, no se repite y se buscan mecanismos para que、eh, eso se logre. Bueno, ante una situación como esta, evidentemente se tiene que recurrir a, a una situación más gravosa.、Eh, es lamentable desde todo punto de vista, pero también es nuestra obligación así considerarlo. ya que tuvo otras oportunidades en las cuales pudo、eh, mejorar su conducta, no tener estas,、eh, estas conductas de, de tipo delictiva, y en reitero, en pocos meses se fueron repitiendo, y presos es que se llegó a esta, a esta condena de efectivo cumplimiento.、Eh, de las cinco este, infracciones que cometió,、eh, hmm. dos son reuniones sociales. Dos son reuniones sociales. E incluso estuvo,、eh, hay otra investigación en la cual es, también está sospechado, es decir, reuniones sociales en una vivienda que sería de la madre también tenemos la sospecha de, de una reunión social también donde él mismo vivía. Pero yo quiero hacer hincapié en esto, no son cinco conductas a las cuales se las sometió a proceso las cinco, es decir, tuvimos oportunidad de recibirle declaración de que él supiera Que estábamos investigándolo por este tipo de conductas、eh, con previa designación y asistencia técnica entonces llegamos a una situación en la cual consideramos que de no、eh, arribar a una solución de estas características o de esta magnitud para este tipo penal seguramente vamos a tener una situación reiterada nuevamente porque ya le digo que Cinco casos en pocos meses.、Claro. Lamentablemente,、eh, nosotros no esperamos otra cosa que reitere ese tipo de conducta y por eso es que se arriba a una situación así.、Claro. Eh, Máximo, eh, ¿es un caso excepcional este que han tenido o puede haber、eh, alguna otra persona、eh, en la misma situación? No,、eh, a ver, debo reconocer que el tipo penal permite. Todas las salidas alternativas. Y por eso es, ustedes saben, que en muchísimos casos, en la enorme mayoría de los casos, hemos logrado, a través de alguna salida alternativa,、eh, torcer la conducta este,、eh, delictiva, es decir, buscar una reparación de tipo económica o de trabajo comunitario a través de un criterio de oportunidad o una suspensión del proceso de prueba, sometiéndolo a distintas reglas de conducta. Todo esto se puede hacer. Con, eh, el tipo, con este tipo penal y para una persona que no tenga antecedentes penales.、Mm. Hay casos puntuales en los cuales, por la reiteración o por tener antecedentes penales computables, se puede arribar a una situación como esta.、Mm. Es verdad que en este caso、eh, este chico podría haber tenido una condena、eh, no de efectivo cumplimiento, pero ahí es donde yo les digo que、eh, surgen estas circunstancias puntuales que hacen merituar o no. Eh, si una condena puede ser、eh, de ejecución condicional, si necesariamente debe ser de cumplimiento efectivo, y este chico tenía hace ya unos años una condena por otro tipo delictivo、eh, que había sido de, de, de ejecución condicional.、Ah, sí. Con lo cual,、eh, más allá de que se haya cumplido esa condena, al arribar a otra situación condenatoria, no tiene otra opción que ser de efectivo cumplimiento. Además, digo, de esta reiteración, que para nosotros este, nos hizo considerar que no, no, no estaba la posibilidad de una、no、salida alternativa, a la cual se podría haber derribado, por ejemplo, un criterio de oportunidad se le podría haber aplicado aún teniendo una condena de ejecución c o n d i c i o n a l Pero para eso el Ministerio Público Fiscal debe considerar que la persona tiene realmente, la necesidad de、eh, provocar un cambio en su conducta y de reparar lo, lo, que, lo que infringió. Y bueno, nosotros hay, hay situaciones en las cuales no vemos esta actitud y por eso es que se arriban a condenas. No es la primera, es verdad que no son la mayoría, pero ya hemos tenido varias situaciones de condena y probablemente tengamos otras. Eh, alguna otra por, por este tipo de circunstancias puntuales. Eh, Máximo, eh, ¿esta persona, el joven de 24 años, ya está detenido, ya está cumpliendo la condena? No. <ríe> la condena él ya fue notificada. Entiendo que ya、eh, también hubo una renuncia a los plazos por parte de las partes, pero、eh, tiene cinco días para.、Eh, Para empezar a ejecutarse, tiene que remitirse esta, esta condena con el cómputo al juzgado de ejecución, pero entiendo que sí que va a ser en, en estos días,、Bien. debería ocurrir en estos días que empiece a cumplir,、Bien. en esta, esta semana. Sí, sí.、Eh, ha habido un aumento nuevamente a partir de las restricciones、eh, que, bueno, que impuso el decreto nacional,、eh, ha habido un aumento de causas del 205, en la s famosa s 205, en las últimas semanas. Y tenemos, yo, la verdad es que una medición semana a semana,、eh, lo que sí les puedo decir que no, no es un número que baje, que se sostiene、uh -huh. eh, y, y obviamente que esto es natural y es esperable, mientras más、eh, limitaciones en virtud, de, o en virtud de estos objetivos de, del cuidado de la salud de, de las personas, naturalmente esto repercute en el trabajo del Ministerio Público Fiscal, pero Nosotros tenemos, un, ya se los he dicho en, en, en antiguas、eh, entrevistas, que tenemos un equipo、eh, armado dentro de la unidad de atención primaria a cargo mío, en, por lo menos acá en la primera circunscripción judicial, que, que trabajamos también en esta parte exclusivamente para esto, así que con, con empleados, empleadas y, y también algún pasante. Eh, así que no, no, no tenemos inconveniente para, para seguir tramitándolo, más allá del, del número importante que, que fue y que sigue siendo.、Eh, ¿Qué promedio máximo por semana, más o menos, de causas? Y, el, mire, el, el, el, podemos medirlo de dos maneras: de, por causas o por infractores. Si lo medimos por infractores, es, obviamente que es un número absolutamente. importante que así lo miren policialmente nosotros、eh, hay fines de semana que tenemos 200 o 300 infractores pero bueno en esos casos tenemos quizás una、eh, una causa en donde hay 100 infractores o、sí. 80 infractores sí, entonces sí. quizás eso es muy importante para nosotros porque uno puede decir bueno pero son tres causas s í bueno tres causas donde hay 80 conductas delictivas que hay que someter a, a esas personas hay que convocarlas、eh, bueno con la situación de pandemia que también un poco eh, eh, nos hace digamos más dificultoso todo ese camino、mm -hmm. no s o l o con la gente que por ahí podemos citar y es de aislada sino con los mismos colaboradores de, del ministerio público y eso por eso es、eh, de acuerdo a cómo se lo mida parece mucho o poco pero lo cierto es que tienen esa enorme particularidad、claro. probatoriamente no es difícil tramitar estas causas porque la Enorme mayoría son situaciones de flagrancia, es decir, que la policía los detecta y puede observarlos, incluso f i l m a r l o s、eh, o sacar una fotografía, digamos. No hay dificultades probatorias. La dificultad es la magnitud de personas sometidas al proceso por legajo, que quizás uno cuando lo mide、eh, cuantitativamente a veces no parece tan importante, pero cualitativamente tiene, tiene esta particularidad que no tiene cualquier otra causa. Sí, sí.